Con una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere que la paz. Ok, arranca otra semana de Sholky Pikey. Con yes, sí, todo una el ánimo, de todo. con todas las ganas, el furor. Furor, sí, de los lunes. Una radio que está muy tranquila, que no lo tenemos a Billy, por ejemplo, hoy. Una ciudad que está tranquila. Una ciudad que está tranquila. Una ciudad que vive segura pese a lo que nos digan en las radios AM. Exacto, la ciudad está segura, nadie la quema. Nosotros venimos todas las noches y nada raro nos pasa. Nunca hasta que nos pase. Y We live nos pase, safe nos in Rosario City. Exacto. We feel safe in Rosario City. Depende por dónde te muevas. Yo me muevo por todos lados. No. Por todos lados, no. Bueno, uno de los lugares donde que todavía no se movió, donde no está instalado, pero del que hablamos siempre es eh, el juego virtual Second Life. Este juego donde vos te metes, te creas un personaje, un avatar que te representa dentro del juego y vos puedes empezar a construir cosas y hacer... Y a convivir con otra gente, con otros tipos que no tienen vida, entonces buscan esa segunda vida. De ahí el nombre del juego, Second Life. Programa del que hemos, o juego del que hemos hablado hasta el hartazgo el año pasado. Exacto, y este año también. Pero bueno, se van sumando gente al Second Life, que a todo esto es gratuito para eh, suscribirse, para meterse, para jugar. Y eh, los nuevos integrantes de Second Life, una banda que se compró una isla, uh, son los Durán uh. Durán. Se compraron una isla. En, el second life. en second life son millonarios incluso ahí exacto si sí, en los 80 ellos se podían comprar una isla de verdad porque estaban llenos de plata ahora están pobres y le alcanza solamente para comprarse una isla en un juego virtual compraron la isla y eh, dicen que van a hacer recitales en vivo ahí en second life tiene un montón de vida ah, así media che te voy a pegar un palo sí decime escuché esta noticia en tn hace tres días bueno Entonces, se meten, van a van a hacer recitales en vivo. Y lo que están diciendo ellos quieren generar una, eh, ya te digo, una un, utopía futurista. Un cromañón en virtual. No, no, no, no, no, no. No, no, es una isla, es al aire libre. Quieren generar una utopía futurista. Entonces están diciendo a todos los fans que vayan y se metan en la isla y construyan. Porque ahí vos lo que tenés que tener es habilidades para generar objetos en 3D, ¿sí? Entonces, ah, te metes a construir y lo que vos ellos nos regalan claro. el terreno. Ellos te, te dan el terreno, es el terreno donde ellos hacen sus recitales y vos puedes ir a construir cosas. Es el plan hábitat de Durán-Durán. Exacto. Te dejan ir a vivir, puedes quedarte a dormir ahí si querés. Es la isla de la fantasía de los Durán-Durán. Bueno, Durán-Durán fue una de las bandas en los 80 que fueron de los primeros a empezar a, a experimentar con, con el formato de los videoclips. En MTV tiene algunos videoclips muy locos, en la época contrataban a los mejores directores eh. y demás, pero se quedaron, ¿sí? Se volvieron a juntar hace un par de años, sacaron un disco que era un... una basura. Y después de tanto tiempo, viste, pues, duran, duran. Y ahora están <risa> Perdón. Sí, era inevitable. No. Bueno, y ahora están ahí, están en Second Life, la página strip.secondlife.com Las pilas alcalinas. ¿Sí? Eh, duran, duran. duran. Y siguen, y siguen Kipong, keep Kipong keep Para festejar Y no es que no quise hacer es el chivo, realidad. no me acuerdo la marca en realidad. Vamos a escuchar a Duran Duran Para arrancar este Yo el de esta semana Dancing in the Aix. to night. but you never Sería mucho que el grupo de los ocho sean 10, así pueden organizar sí. también un fútbol 5. Lindas ideas para un mañana mejor. que ya genial, no respetan nuestro trabajo muy bien shorty party shorty party hola que tal genial como están muy bien shorty party shorty party claro, el tipo te abren cuando se le canta no importa nada no, no, no. nada de nada pasaba I'm from Barcelona, la banda haciendo We are from Barcelona unos tipos que no son de Barcelona, obviamente Y ahora, Lisandro cuenta la noticia del día. La única noticia de hoy, de hoy. que es de las que más trascienden en el mundo informativo. Bien. Versa sobre un invitado que trata de freír a los cinco gatitos de su anfitrión. Una freidora grande tenía. Una especie de Alf. <risa> claro. Ajá. Claro, lo invitaron a Alfa a la fiesta. Vos tampoco y sos amigos de los gatos. No, no tampoco te lo freirías por eso además del olor no, a pelo que veo la no, asco. ¿no? bueno la freidora de otro a lo mejor en la mía ni loco Ah, vos que vos sos de los que cuidan del ¿Cómo se llama la ¿Qué? S sartenes vienen con teflón Sí, no pero vos no podés freír un gato en, en teflón tenés que conseguirte una freidora no. de esas que son un, un, un tubo así como un coinor pero son pero seguramente adentro... tienen teflón también Los no, pelos me rayan teflón? el teflón Los pelos no, rayan el teflón Los pelos no rayan el teflón Esto pasó en New York, Nueva York Un hombre a, que había sido invitado a comer A casa de un amigo en Búfalo Que está dentro del estado de Nueva York claro. Trató de freír a los cinco gatitos de su anfitrión Informó la prensa local este lunes es? New York Times ¿eh? Búfalo que además le da nombre a las alitas de búfalo Que comen ellos, ah, ellos Que pueden. no son alas de búfalo, obviamente, porque los búfalos no tienen alas, sino que son alas al estilo de búfalo, porque sale del lugar? La policía habría encontrado al dueño de las mascotas llorando por las esquinas, por sus cinco gatitos fritos. Mimichifu, ¿dónde estás tú? Mimichifu. en el tejado, no. No. Si yo te vi. No, viste mal, mi, Mimi. Ah, no. sí. mi, Chifu. Mimi Chifu. haces? ¡Está ¡En la La gatita duerme. En su lugar. La gatita duerme, le dijeron. Pero no, No, no estaba Le mintieron. No, está durmiendo. Así <risas> ha quedado, Claro. Está bien, venían los otros gatos y se la comieron. El hombre que está a la espera de recibir cargos por crueldad hacia animales, aprovechó un descuido de su amigo para echar a sus cinco, un enfermo, pues? a sus cinco gatitos en la sartén en la que estaban friendo dos costillas de cerdo. No, no, pero esto yo no me lo creo. ¿Por qué no? ¿Cómo le dijo el búfalo news, el búfalo news, pero búfalo news? news, ¿qué clase de sartén entra cinco cinco gatos si y no son cachorros recién paridos. Eran pero cinco no cachorros importa. seguramente. Vos tenés una sartén donde entren cinco gatos aunque sea recién nacido? Sí, cinco cachorritos son del tamaño de una costeleta. Pero cinco costeletas no tendrán ninguna. Y lo acomodan, plancha. Una, pero es una sartén, Voy, van a, los vas aplastando hasta que entra parte al toque seguro que eso larga grasa achican. y se achican. Ah, es verdad, pues pierden, claro, pierden agua, pierden grasa. Esos bichitos además recién nacidos seguramente deben perder un montón de líquidos, son puro, puro líquido. Claro, y además al ser recién nacido tiene menos pelo, entonces sí. ocupa menos, Eso es cierto. Por otro lado también llegó el trascendido de que el dueño tenía grandes proyectos musicales. Hasta el colón no pararía con uno de sus gatos. Al Santiago, pues, sí. pero dijo, el a este gatito lo llevo al colón. No sé si se entendió no. porque lo pisamos. si sí, lo pisé yo. Perdón. Pero bueno, decíais. Dijo, dijo, dijo. Al gatito. No al vale la pena repetirlo. Pues. No, no, a la freidora del colón. Los gatitos que tenían de 5 a 6 semanas, viste, eran niños. Eran niños. Eran gatitos. Y sufrieron quemaduras leves. Claro, ves. Porque no entran. No, que, además, ¿cómo hace para ya. meter 5 gatitos vivos en un se te van. Es imposible. Claro, los iba metiendo, se les escapaba, agarraba uno claro. y se le metía otro. Así. Es como un juego. ¿Sí? Como esos juegos donde golpeás los topos. Bueno, este es otro. Tenés, tenés que meterlo todos los gatitos en la freidora. Los gatos se recuperan en un centro de acogida de animales en búfalo. donde sí. reciben a los gatos recién quemados? Muy normal en búfalo. Y esperan su pleno restablecimiento. Re y erupto. Sí, tienen que cirujanos. Tienen cirujano de de recuperación uh -huh. de animales. El amigo era un verdadero desquiciado. Cuando mm -hmm. lo encontraron entonaba canciones sobre batatas fritas. Batata frita, vale, vale. <risa> ya, no. ah. ya. Sí, yo no lo dejo cerca de los ratitos. La batata a oh. ya, mi batata frita. Sí, no solo estaba loco, se le notaba un, un, un leve retraso mental. Sí, y uno sabe que con esa gente, no hay que a los tratarlo. animalitos, no, no hay que dejarlos cerca. Es horrible, dijo el diario de Charles Louvott. <risa> no, dijo al diario Charles tanto. Louvott. Un funcionario municipal de control de animales. es quizás uno de los peores casos de crueldad animal que ha visto la ciudad en, en, y que he visto yo en mis 26 años de trabajo. ¡No hay razón! ¡Quemaduras leve! Y la mejor... No hay razón no. para hacerle eso a un gatito desvalido Sí, la diversión, el entretenimiento Nosotros sí. tenemos un amigo sí. Que asfixió seis gatitos, creo, en un truco de magia ¿Sí? Sí sí Taranizo Y los gatitos habían muerto en la caja <risa> <risa> Sería un niño de 10 años mostrando... vivos? Ahora no <risa> Claro, estábamos haciendo el... el, el un truco de magia ante la familia, imagínate la familia reunida, ¿dónde están? ¿Dónde está? Y miren lo que hay, ¡sarán! y habían muerto todos los gatitos! En fin. Una vez más, una hermosa anécdota. A fuerza de investigación Joey Park consiguió el verdadero causal de la locura de este muchacho. Los dueños orgullosos lo torturaron durante horas a este tipo. ¿Dueños de qué? Los dueños de los gatos. Ah, está bien. Con el siguiente material fue torturado. Miau. Claro, toda la infancia poniéndole ese tema una y otra vez y otra sí, vez. Y para otra vez. freír más de un gato. Yo me iría un especial, aunque no, no tenga. No vamos ver especial. Vamos a otro lado. Después vamos al especial. Bueno. Vamos a la haciendo shampoo bubble. Y después el especial. ¡Burbujita de shampoo! Claro.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 For glamour, ah, bad, oh, badeo Claim to fame, glamour for glamour, ah, badeo, off Hey, oiga usted, oyente, seguro que sos una persona re decente, pero tenés algunos pensamientos medio degenerados En hey, Yolkipalki nos estamos dando cuenta de algunas cosas Sí, sí, sí, volvió la página de la radio a transmitir nuestro programa en vivo, nos censuraban antes Online from all around the world saludos Exacto. a gusto que nos estás escuchando claro, la ligamos porque lo censuraban al ah, ay, a lo censuraban a el frade ah claro entonces no, nosotros que venimos atrás quedamos pegados, pues ya no Pero tenían no, ganas de volver a levantar de nuevo quedaba la página saturada por claro, claro. todo el mundo se conectaba de lugares inhóspitos sí. como Cuba, China Corea del Norte. Corea del Norte. <risa> Corea del Norte, no. ¿Por qué Corea del Norte? Dale, no. contanos qué vamos a oír próximamente en Yolki Palki. El especial de esta semana es sobre de eh, Depolis. Porque a Mati le gusta de polis, entonces le trajimos de polis Y hoy es el día de la, la policía la en, en Santa Fe. Y hoy hoy es el hubo cambio de comisario. Es muy temático, me gustó esto. El día de la policía. La semana de la policía en Shulki Palki con vamos a escuchar Asynchronicity, el tema Synchronicity 2, primero hecho por No Motive y después hecho obviamente por los polis. A ver. Ya. música para gordos esto es música para gordos música para gordos hermosos como yo Ay, música para gordos no tengo nada que decir hoy La verdad, mi vida es perfecta. Nada no, más hay que buscarlo. Hacer lo que uno quiere hacer. Si quieres sexo con un varón, hazlo. Si quieres sexo con una mujer, hazlo. Si quieres fumarte un porrito, prendelo. Si quieres patearle la cabeza a tu jefe, hazlo. Solamente hay que desear hacerlo y hacerlo. ¿Quieres ir a Canadá? Quiero ir a Canadá. Quiero estar con los esquimales y ver si tienen ombligo Bueno, vamos a escuchar esta técnica Muchas gracias por su amor Una de 50 stick hey sweet, sweet, papa lungo I got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 I'm not the only Es un reggae. La playa, claro. Yolte. es bien balc. Playero, caribbean. You're tan. Ta, ta, un ula ula. Te ofrecemos tres días, tres noches en dónde? Dungaloo. Dung. Dunga. Dungaloo. En un Dungaloo. En un dungalú. <laughs> en medio de la playa. Se va, Yolki Palki. Hoy le vamos a quedar debiendo 10 minutos. No, no. No, porque todavía quedan 5. El tema, le vamos a quedar debiendo 5 minutos. Mejor, así me voy a ver. Sí, temprano. Eh, Claro. Vean Lost. Si tienen el canal XN, Action, vean Lost. No uh -huh. se lo pierdan. Deben estar en repetición ahora. Y si no, bájenselo de internet. Si ven por la calle tipos desnudos, vean Lost. Perdón. Bueno, me gusta como que los baches con esta música. Estaba disfrutándolo, perdón. No, no sé, lo no uso auricular. Ah. <risa> no me monitoreo. <risa> bueno, nos despedimos. El disco de esta semana es de los Mates of State. Una banda de... El Norte de Europa. From Europe, yeah? sí, el Norte de Europa. Mentira, estoy mintiendo. No, no me acuerdo cómo se llama el tema. Mati me lo va a decir cómo se llama el tema. Uy, no, encima ni tengo el retorno de esto. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ah, eso, Fraude en los 80 se llama el tema. Fraud in the 80s. Ajá. Y lo vamos a escuchar. El austral. Sí, es el disco de la semana Ajá. y nos vamos a despedir con eso. Y sí, viva el poncín. Y consigno. nos encontraremos la semana que viene. No, mañana, la semana que viene, no. Adiós. Chau, hasta mañana. Ma, ma, ma.